Bueno, eh, le comentamos un poquito la SRN Rural Virtual de, de la provincia de Río Negro. Eh, nos situamos una sede central acá en Viedma, en la capital. Eh, la intención de esta escuela secundaria rural virtual justamente es, es solventar esa necesidad eh, del nivel secundario a todos aquellos parajes que tienen unas escuelas primaria, ¿no? Y así por así decirlo rápidamente. El alumno, al terminar la escuela primaria... Eh, la idea es que no se vaya rápidamente de su paraje, eh, la idea es que siga estando con su familia, por eso se crea este tramo de secundario virtual para que cuando termine este tramo, no que en quinto año, los 18, 19 también, eh, eh, recién pueda mirar si quiere seguir sus estudios eh, universitarios a una ciudad más grande. entonces Para que se quede ese chico en su, en, en su paraje y a una edad temprana se crea esta escuela virtual para solventar esas necesidades del secundario. También con las distintas actividades que vienen planteando y que seguramente próximamente se van a hacer eco de las mismas. Bueno, eh, en noviembre vamos a recibir a ciento... 120 estudiantes acá en Viedma. La idea es trabajar toda esa semana con distintas actividades deportivas, culturales, bueno, todo lo que ofrece eh, la capital. Así que eh, ahí Fer seguramente va a comentar un poquito sobre el, la actividad deportiva. Sí. sí, sí, dentro de, de, del 3 al 7 de noviembre que nos vamos a situar acá en la capital que los chicos vienen en tren por la línea sur, vienen del valle en colectivo eh, vamos a hacer diferentes actividades dentro de todas las actividades hay una actividad cultural que es la visita a la manzana histórica reconocer la capital de Río Negro y demás eh, visita la legislatura, vamos a ver si entramos a los museos y demás y por otro lado que es muy esperado por ellos es el la, el disfrute del mar no ir a conocer el balneario el cóndor que hay muchos chicos que no conocen eh ...este gran espejo de agua, eh, por lo tanto... ...también es un lugar muy esperado por ellos... ...así que la idea de también... ...tomarnos un día, el jueves 6 precisamente... Eh, ...ir al mar... ...a recorrerlo, a conocernos... ...y hasta bañarnos también... ...que vamos a tener esa posibilidad... ...porque hemos hecho nexo con varios departamentos... ...dentro de ellos Defensa Civil... ...que nos va a... Eh, ...dar esos guardavidas para la seguridad... ...así que vamos a estar pudiendo también... ...mojarnos los pies con todos los chicos ahí. Para poder traer a los distintos chicos... ...también van a estar realizando... ...una colecta solidaria... ...sí, estamos estamos en, en ese proceso... ...donde estamos consiguiendo... ...hemos conseguido mucho... ...a través de los diferentes organismos... ...del Estado... ...le agradecemos mucho... Eh, ...nos queda resolver... Eh, ...esto ha sido una realidad... ...hoy eh, estamos a 13 días del proyecto... ...y nos queda resolver 15 pasajes... ...de eh, la zona de Alto Valle... ...de Peñas Blanca y Valle Verde... ...son 14 alumnos... ...15 con el tutor donde todavía nos falta ese ese, ese empujón para traerlos eh, esa semana y disfrutar de esta jornada así que bueno, estamos en este proceso de que ya presentamos las notas estamos esperando que esta, que se resuelva este tema para ya terminar de, eh, de estar a tono con todo el proyecto eh, déjame agradecer, gracias a ustedes que bueno que también la intención de que ustedes vengan eh, como radio y medio de comunicación es que la sociedad se entere de esta escuela virtual, se entere que estamos trabajando con los parajes también de todo Río Negro, y se entere, ¿no?, de que hay otras realidades, bueno, y así como nosotros tenemos el río el mar tan cerca, hay gente que no lo tiene, y la idea está, es que también puedan venir y disfrutar de, de todo este escenario.